El Salmo 37 Quiero aclarárselo como es Quiero desglosarle lo que ahí dice El Salmo 37 Salmo 37 Salmo 37, 3 Mira lo que dice la escritura en el Salmo 37, 3 Vamos a leerlo pues Dice ahí Confía en Jehová Y haz el bien ¿Y qué más dice? Y evitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad Ahora lo vamos a leer en la versión eh, Creo que es Las Américas Lo vamos a leer y mire como dice Esa versión es más fiel pegada un poco más a lo, a, a, al texto original Esa versión es es un poco más fiel Mira que dice ahí ¿Qué dice Léalo por favor Confía en el Señor Y hace el bien Habita en la tierra Y cultiva ¿Qué cosa? ¿Qué va a cultivar? La felicidad Eso va a cultivar Yo no sé cuántos aquí quieren ser felices hermano Porque si usted vino amargado de plano, Y usted no quiere ser feliz Y sea amargado usted y toda su familia Menos yo Es más yo no me junto con amargado Yo me junto con gente que desea enfrentar a la vida Que quiera ver la vida de frente Y que, y que sepa que Dios está con él y que sepa que es bendecido por por él que sepa que nació para ser feliz para eso nace usted y para cumplir un propósito ahora la vida es dura, si sí. le cuento algo, la vida es cruel desde que la vida es vida, es vida, la vida es dura Desde que usted nace Comienza a morir Porque nació Y ya sabe Pues que comenzó un día Y se va a pelar O sea A menos que Cristo venga Pero entonces La vida es dura Hay que prepararse más Para la muerte A veces que para la vida La Biblia por eso dice Que es mejor a veces Estar en la casa de luto Que en la casa de la alegría Pero igual Entonces deberíamos De, de pensar algo Entonces que es felicidad Entonces le voy a explicar Primero dice Confía en Jehová Diga conmigo Confía en Jehová Entonces cuando usted confía Eh, no no le voy a sacar un original Hebreo, ni griego, ni arameo ni no, Para decirle confía La palabra confía proviene de la palabra confía Punto, para que usted me entienda Confías, Confía es pues confía Usted tiene que confiar Yo le decía a los hermanos que Cuando le enseñan a dar a mi hija A una de mis hijas, tengo dos hijas Y una de ellas le enseñan a dar Pero le dije mira, la verdad que yo quiero que aprendas a dar Pero rápido, a mí me gustan las cosas así como así Así que si vos quieres que yo te enseñe a nadar Vas a nadar pero en unas tres horas Yo quiero que ya dos horas aprendas Y, y como salió más loca todavía que yo Está bueno me dijo Y bueno tenía creo que seis años verdad Está bueno me dijo así que démosle Y entonces le, le, le, la puse a, a, a, a patalear ¿verdad? Chapalear como decimos La puse a, a, a dar patadas ahí a, a, a, La puse a a tratar de que de que ella entendiera que usara las piernas para poder, ¿verdad? Nadar. Entonces le dije, "Mira, á aquí y empezá a hacer con tus piernitas así." Entonces eso vas a entender que así cuando estés abajo, estés, vas a, vas a hacer eso para avanzar. Es como el motor, le dije. Entonces y pasó, vas a pasar 15 minutos ahí, pasó 15 minutos ahí. Vaya, me dijo a los 15, "Ya puedo." Me dijo, "No, esperate, calmatele." No. Ahora vas a aprender a, a respirar Cuando uno respira en el agua es al revés Cuando uno respira normalmente ¿no? Porque aquí es aquí es la nariz y es la boca Inhalación, exhalación Pero en, en, en el agua es al revés Entonces usted eh, cuando va nadando Usted tiene que inhalar a, eh, por la boca Y abajo tiene que sacar el aire por la nariz Así es, al revés cuando usted nada Entonces de repente la puedes hacer burbujas con la nariz ¿Por <risa> Y ahí pasó. Otros 15 minutos. Bueno, al final, para no ser aburrido, de plano que a la, a la hora ya ya ya podía algunas cosas. Entonces le dije, "Mira, al final, ahora ahora avanza", le dije, "y dale con todo y ahora las manos." En una hora ya le había enseñado toda la práctica, toda la, la teoría. La otra hora me la otra media hora me encargué, bueno, "Ahora dale de aquí para allá, y haz lo mismo, es práctico", le dije. "Yo no sé por qué tanta complicación en nadar, solo entender las las indicaciones y dale", le dije. Está bueno, me dijo Y mire, cómo salió más disparado usted y no, y no nadó pues Yo dije, está de plano que, que, que agarro garabato De plano que soy pastor, dije yo <ríe> porque, porque, pues sí, imagínese Y entonces usé el poder de la influencia Y la niña, de verdad, mi esposa puede dar testimonio Nadó no nadó En dos horas Después le dije, ahora por debajo de agua Al final En dos horas, cuando regresó mi esposa De plano, eh, ya estábamos en ese lugar y ya, ya estaba nadando la niña Yo le dije, no tengo mucho tiempo de enseñarte, paso muy ocupado, pero igual dos horas y nadó De repente, llegó un momento donde le dije, ahora ahora me dijo, mira me dijo, ahora me quiero tirar Como que, me quiero tirar, me dijo, pues de, de tirarme desde de, de arriba Calmate, le dije, si eso ya otro día, no ahora mismo me dijo Entonces me recuerdo que, que, que venía y de repente agarró impulso Y se iba a tirar y me dijo, no, mejor no me dijo. <ríe> ¿Y por qué? Le dije, tírate Y me dice, es que, ¿y si no me agarras? Me dijo. dice que tremendo, ¿eh? ¿y si no me agarras? ¿Y si no me agarras? Y yo dije, mira hombre, calmate, hombre, ya pareces evangélica A vos le dije Muchos evangélicos que no, no, no creen que son hijos Ellos creen que ellos van a hacer algo Pero que Dios no los va a sostener Y yo les voy a decir algo Si ustedes son hijos Su padre los va a sostener en cualquier momento hermano Así es el, el, la onda aquí O sea que Yo he hecho cosas Y ahora usted me puede decir Mire pero usted Y usted cree que Dios me puede bendecir a mí sí claro que sí Pero y usted cree que Dios puede hacer algo conmigo Así Claro que sí Dios puede hacer cualquier cosa La Biblia dice Que si nos dio al Hijo ¿Cómo no nos dará juntamente con Él Todas las demás cosas? Lo que pasa está en que ¿Cuántos son abusados? y ¿Cuántos son hijos que saben que tienen derechos? Ese es el punto Ahora cuando usted es evangélico Usted no confía Entonces le dije Mira, mira hija Te voy a decir algo Hasta este momento Yo te he demostrado Si te hubiera querido ahogar Te ahogo en el primer momento cuando te enseñaba a nadar No te ahogaría ahorita Así que si ya te demostré Que te estoy ayudando Ahora confía totalmente que te voy a sostener Si es así, sí, me dijo Y a la una, a la dos, sí, se aventó Y esa niña, ¿en quién, en qué podía confiar? ¿Solo en que el papá la tomara o no? Hay cosas que usted tiene que hacer así Yo tengo por ejemplo un reto para el 2013 O sea, aquí está todos pues, todo vamos a colaborar, etcétera Pero de repente al final de los que hubo, y al final de las cuentas A mí me piden la, la gente, mire págueme Y yo soy el que firmo Entonces tengo que pagar un, un evento carísimo Para poder llevar más o menos 12 mil jóvenes ahí A los pies de Cristo el montón Mire yo creo que vamos a hacer historia en esta ciudad ¿Cuántos creen eso? Yo no sé si usted es parte de los que están haciendo historia en esta ciudad Yo creo que vamos a hacer historia ahí Pero para eso hay que tener las agallas de tirarse ¿y cómo voy a pagar? yo no sé yo lo que sé es que tengo que confiar en el Señor porque Él me lo ha dicho ahora cosas que Dios no le ha dicho no han de demetido porque ahí si sí Dios no tiene responsabilidad pero cuando Dios le ha dicho Dios le ha dicho y la Biblia dice que usted va a ser cabeza y no va a ser cola no sé si está entendiendo entonces usted tiene que saltar y saltar y confiar que Dios lo va a sostener en lo que Dios le ha dicho que emprenda y la Biblia dice y todo lo que emprendas prosperará entonces si Dios le dijo ponga ese negocio y que esté esperando para ponerlo si Dios le dijo cásese con la fulana ya y que esté esperando es que yo siento que, que, que no sé por qué ah de veras y por qué no se casa miren mujeres le voy un consejo aquí a todas las señoritas que el, que, el, que el chamaco no se quiere casar eso está dudoso porque ya, ya y que solo quiere estar eh, comiendo así debajo de agua está peor todavía porque al final no quiere comprometerse si el compromiso está firmado el contrato no es un contrato es un contrato es un contrato de mutuo acuerdo donde se contratan y se compromete el uno al otro punto así que mire primero que le hagan contrato ¿Vean? O sea, firme un contrato antes de darle todo Porque si no la va a dejar Bailando en la loma, solita Así que el punto es que De repente hermanos, nosotros Debemos de confiar en el Señor Yo tengo que confiar en Dios Si Dios le dijo, cásese, cásese Si Dios no lo ha hecho, no sé, no Pero si Dios te lo dijo, hágalo Si Dios le dijo, emprende ese negocio, hágalo Si Dios le dijo, cuando Dios le dijo Usted confíe que Dios lo va a sostener yo De repente yo estoy confiando Que en el, en, en el 2013 Vamos a tener un evento sobrenatural Juntamente con todos ustedes Yo no sé si usted lo está creyendo Si usted vino y dice Yo creo que vamos a hacer historia en esta ciudad ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo tengo que hacer Yo me tengo que tirar ¿Cuánto tenemos ahorita en la cuenta? ¿Cuánto tenemos? Veamos cuánto contamos ahorita No, no quiero que haga el ¿Cuánto tenemos en la cuenta? Siga Deben un cero, deben otro cero, otro cero, y otro cero, y un punto, y deben otro cero. No tenemos nada. Pero como Dios me dijo que va a pagar los 25 mil pesos, ya me voy a tirar así, mire. Moatirario Y no Dios me dijo Y ahí vamos a estar Con la mejor tarima El mejor sonido Toda la gente Los invitados especiales Y 12.000 personas Adorando a Cristo Rey de reyes Y Señor de señores En ese estadio Yo lo creo y No tenemos nada Y no somos creídos Porque las cosas Las hacemos Por fe ¿Ya? Y si Dios me dijo Lo va a hacer pues Entonces Usted tiene que aprender A confiar En Dios Y y segundo tiene que hacer él bien no le use ahí, lea su Biblia los de alabanza hoy tienen Biblias ven, aleluya, tremendo interesante ah, todavía faltaba el otro domingo va a hacer Biblias eso no lo dude confía en el Señor y haz el, y haz, y haz. Bueno, mire, y entonces usted va a habitar en la tierra y va a cautivar va a cultivar qué cosa felicidad usted va a ser feliz cuando confíe en Dios y cuando haga el bien mire deje de ser vaya, como decimos aquí como esto se graba para Guatemala y para otros dos o tres países y, y, y para para <ríe> y, y, y usted conoce Noruega ¿cuánto conoce Noruega? ¿ah? ¿China? ¿No ha oído China? no, de verdad no han oído, ¿cuántos han oído de China? China Noruega España ¿Qué más Suecia, que más Alemania ¿Qué más? Japón para todos esos países no grabamos <ríe> solo estamos grabando para Guatemala, ahora el punto es este oiga <ríe> todavía pues pero como por fe ahí están los videos ahora el punto es este hermano de repente Dios me dijo que confiar y voy a confiar y vas a seguir confiando y yo estoy seguro que Dios ahora pero haga el bien entonces aquí en este país le llamamos malilla así sí, ¿eh? esto es en buen salvadoreño entonces mire hermano usted quiere cultivar felicidad ¿cuántos quieren cultivar felicidad? verdad levánteme la mano entonces mire oigan no sean malilla pues Bye. cuando usted es malilla ¿cuántos Usted anda deseando La mujer del prójimo Ahí déjela La mujer del prójimo no suya bebé. Consígase una Ahí está de necio Deseando a la mujer A la vecina Y la vecina Y la vecina Ya tiene la suya En la casa Ya Goloso Si ni con una puede pues, Y anda queriendo sin Pero igual bueno, Ese es otro tema Ahora el punto es este No sea malí Hombre Ay, cuando de repente aparece el, el el el vecino un carro nuevo, narco es ese desgraciado. Yo bien le he dicho a mis hijos, no me metan ojo a ese desgraciado porque en, envidioso, no seas envidioso. Malilla, haga el bien. Es que esa del es trabajo tacones nuevos trae la desgraciada, a ese de amantes a tener. Que le financien los tacones. Y usted en cachimba porque en Sanco llega usted. pero porque nunca va a poder adquirir algo por malilla por andarse fijando en lo que no le importa entonces debemos nosotros de ser hacer el bien usted quiere cultivar felicidad haga el bien simplemente entonces, ahora bien la palabra original ahí es porque le quiero dar un rema la palabra original es la palabra cuando usted dice y apacentarás vamos a buscar la versión original Eh, nueva traducción viviente Para que la puedan ver los hermanos Dice la escritura ahí Confía en el Señor y hace el bien Entonces vivirá seguro En la tierra y que Más fuerte y Prospera Yo qué culpa tengo que irse la vida que va a prosperar Aquí no predicamos del evangelio de la prosperidad Yo no sé ni qué es eso De repente que nos han dicho Que están creciendo por el eje 12 Yo no sé yo, aquí el G3 conocemos, hermano. Pero el G2 es, a saber que yo no sé ni qué es el g 12 ni que es Colombia, yo no, ni narcos. Ahora, el punto es este. Aquí estamos creciendo porque el Espíritu Santo está trayendo a la gente y estamos y estamos trabajando y punto y qué vamos a hacer, hermano? Aquí, aquí no hay de otra. Entonces, ahora, entonces, pero cuando se hace el bien, entonces usted va a prosperar, felicidad. Ahora, la palabra es esa Habitarás en la tierra No quiere decir que usted va a tomar la tierra Esta Esto es parte de la bendición Tomar esta tierra Pero a lo que se refiere ahí es que usted Es la palabra Shakan 7.931 del Strong Es la misma que se utiliza Dios En Éxodo 25.8 Que dice Háganme una tienda Para que yo pueda morar en medio de usted Pero lo que está diciendo la palabra Shakan Es habitar No quiere decir que se aferre a las cosas del mundo Sino que quiere decir que vive en esta vida Como peregrino y extranjero Entendiendo que hay una ciudad celestial Que está por venir hombre Cuando usted vive así Usted vive feliz man, hey, ¿Qué te pasa? What's up? ¿Qué es la onda? Que la gente se aferra Nosotros con mi amada esposa Vení amada esposa Para que te conozcan allá donde transmitimos <risa> Pues sí Mire, con esta mi esposa Mire, ella se casó Se arriesgó No crea Yo no le ofrecí nada Yo cuando llegué Le dije, mira Yo soy pelado con pelado Le dije Pero te amo Le dije ah, ah. Y nadie te va a amar así como Y créalo Créalo <ríe> pues bien, dije, Y qué tenemos Nada, le dije Never, nada, que ahorita nada Solo llegaba Una calzoneta tenía y Cuando me, cuando nunca Yo llegaba A visitarla cuando me permitía Allá Pero cuando ella me Ella decía y, y lo voy a visitar a su casa me, No, no llegué decía, Y por qué pues voy a llegar No es que tengo que conocer a su familia Ay te vas a decepcionar no llegué pues un día apareció en su ella usaba unas medias blancas y así y era bien bien, bien así finita y todo delgadito y puro palito y entonces aparece un día en la casa en un, en un vehículo con, con la mamá y con, con, con ahí las personas que les ayudaban a la seguridad y entonces me avisa mi tía mira fíjate que dice Carmencita que viene a, a visitarte y a donde y, y, y ahí está en la esquina Va y, y yo con saliva y tuve que salir porque la mamá me quería conocer donde vivía y mira, le mire, que la verdad que yo no la verdad, la verdad le dije que yo pues yo le he dicho a su hija la verdad que yo no tengo nada. Y era era real le dije. Y no tiene nada, no nada. Pero pero na, ni siquiera donde sentarlos a ustedes. Así que me hacen el favor de que cuando vienen invitados especiales, pues sacamos una toalla y aquí en la acera los sentamos. no ahí se sentaron pues en la esquina en el, en el cemento en, en el andén pues va la acera digo, en el andén va. ahí se sentaron y ahí se sentó ella la mamá y el otro que andaba ahí con ellos y le miren no quieren una tacita de café pues? no si sí. pero creyó verdad creyó y ahora estamos aquí y Dios Dios nos ha bendecido ahora gracias ahora Dios nos ha bendecido ahora como lo hizo Si sí, yo vine a la Universidad de El Salvador y en el primer en el primer en el primer ciclo yo leí el código de comer, lo que pasa es que hay que leer, hermano, para que no le den garabato, lea. Entonces lea. Entonces de repente ahí decía que yo como bachiller contable podía tener mi propio mi propia oficina y la puse, pues. Y me vine y le saqué al, al presidente de, del del Colegio de Contadores, que era el licenciado Salazar, que por acá vive, un hombre que yo respeto mucho. de repente él me dijo mira me dijo la verdad que eh, pues sí yo quiero ser yo quiero ser del, del colegio de contadores para tener más no me dijo solo licenciado y vos en primer ciclo está y si le propongo algo le dije de que le voy a traer todos los balances de toda la gente y usted lo firma y usted me mete al colegio, ah no me pues sería una excepción que saber si me la van a aprobar es que solo licenciados, ah pues usted dígame licenciado le dije entonces, <risa> además tengo licencia de conducir así que no estamos mintiendo soy licenciado Total que le traje todos los balances y me inscribieron Y por primera vez, el primer bachiller Miembro del colegio de contadores, imagínense Y llegué tranquilo, yo llegué también con mi Me fui a conseguir un saco todo, pero llegué Tuve el perfil y Dios comenzó a bendecirme A llevarme libretas de IVA, llevaba por todos lados, venía A, a, no entendía muchas cosas Pero me iba a los seminarios de la ASIA A los seminarios de, de la Cámara de Comercio A los seminarios de la ANEP A todos los seminarios Donde que habían seminarios Ahí estaba para instruirme Y llevaba contabilidades Y Dios comenzó a bendecirnos Empezamos a comprar un vehículo Otro vehículo Otro vehículo Y cinco vehículos Con gasolina también Manu creo que solamente los vehículos hay que, tener, hay que tener fe para tener vehículo Y para tener gasolina también Y si se metió a tener vehículo Tenga fe para la gasolina Ahora el punto es este Dios me prosperó ahora yo le podría decir es que el evangelio de la prosperidad yo no sé qué es eso yo lo que le digo es que Dios me prosperó a mí que era un pelado pues va. y que si lo hizo conmigo yo estoy creyendo que Dios lo puede hacer con quien sea pues vaya a hacer es lo que yo creo pero la gente que se pone abusada pero la gente malía y que anda criticando a todos y que esa mara no, nunca va a prosperar hombre, esa mara, mejor busque ya un, un, un nicho ahí en el Santisabelo ahí voy a entierrese hombre Si ya no tiene sueños La palabra es Habitar En tiendas O sea que la, la palabra es Habitar en la tierra Quiere decir gozarse En lo que no tiene 18 veces Nos hemos cambiado de casa Bueno mi esposa hoy Y hoy nos vamos a cambiar Dentro de un mes otra vez Si a nosotros nos empila Cambiarnos de casa Bueno es más Es un hobby Es más nos relaja Demasiado Pero mi esposa ya cuando llegamos a una casa ya ni desempaca los cuadros porque si nos vamos a ir ¿para qué los va a poner? Si ya va? <risas> tranquilo pero y las casas son de nosotros no pero y no hay dice la Biblia que habitemos pues pero habitar no es aferrarse es vivir como peregrino y extranjero entendiendo que tengo una ciudad celestial y que lo que Dios me permita vivir aquí simplemente tengo que disfrutar el momento nada más pues ya pero aferra a mi casa mi casa no, pues, déla para una célula no como se pone mi casa si se me ha costado con el... hay que se la zampe cuando se muera ya tal vez le cabe en el, en el ataúd o más que lo entierren ahí pues que cierren la casa esa quien murió la loca si no es suyo hombre la palabra es deleitarse en el peregrinaje quiere decir O sea, Él te dará la tierra ¿Pero para qué? Para deleitarte en Él Peregrinaje Entonces vas a ser feliz porque no vas a estar atado A las cosas materiales, ¿entiendes? Pero la bendición viene Segundo, dice Deleítate Le damos el cuatro Deleítate, ¿qué cosa? Por favor diga, deleítate Así mismo Jehová, mire Y Él Te concederá Las peticiones de tu corazón, ya veo. Deleítate, hombre. Ahora, pero eso no, no es tan sencillo. Deleitarse proviene de la palabra pual e ipital. ¿Esto quiere decir deleitarse? ¿Deleitarse en que Porque y en que me leíto, ¿qué es Jehová? ¿Ah, como que qué es Jehová. Deleítate en el Señor. Deleítate aprende que te guste venir a la iglesia, juntarte con los santos. como y el fulano es santo? ¿A ¿Con qué es santo usted? Y queriendo criticar al otro ¿Ves? Y aquí no cuestión de criticarse man. Aquí es sálvese a quien pueda Aquí la banda que usted vea por su vida Deja andar de metido en la en la vida del otro O usted cara ve y corazones no sabe ¿Verdad? Entonces usted no conoce El trasfondo de la gente Usted no sabe de dónde viene la gente Yo los de alabanza los amo todos Pero yo no sé ¿Qué hacen después? Dice aquí Solo el Señor sabe Aquel venía ahí ayer a saber de dónde ¿Verdad? Pero solo el Señor sabe a donde viene pues. Yo no, yo, no, yo no entiendo Pero igual somos santos Porque la sangre de Cristo nos ha santificado usted, usted no se mete en la vida de su prójimo Sino que hágale el bien Porque usted vea por usted mismo La, la idea es deleítese Que es deleitarse Si usted viene a la iglesia a, a criticar a alguien Y ya vieron a la, a la mira y el, el domingo pasado vino con una falda Que vieras que falda la que trajo Si era como que si una tira la desgracia Y que eso viene José pues, sí. No viene a ver la falda Y si está casado mucho menos deje andar de remetido ¿No Y ya le viste el peinado a la que ella? Mira copetona parece Alf Ya viste a... No, no, no, no Como no, como no, como no Como no? no, por favor Por favor Necesita, dame el permiso Por favor Por favor, bien bueno. Usted hizo la película de Ted Bueno, oigan, el punto es este El punto es este hermano Que usted no viene a la iglesia a criticar a nadie ¿Por usted no sea, viene a ver cómo se viste fulando como se viste vengana ya le viste el copio no, hombre si usted viene a deleitarse con los santos adorar al Señor a eso viene ¿ya? punto si usted se deleita en esto pero más que deleitarse en totalmente lo que estamos entendiendo por deleitar la palabra es epital y sabe qué significa es lo que dice Isaías 55.2 mire lo que dice Isaías 55.2 qué gastáis el dinero ¿por En lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no sacia Miren Hay trabajos que no se sacian hombre Deje de gastar el dinero en lo que no es pan O sea lo que está diciendo ahí No es que no va a comprar otra cosa Como no pero está diciendo Tenga prioridades Porque gaste el dinero en lo que no es pan La prioridad es eso La Biblia dice Si tienen con qué comer y con qué vestirse Ya pueden darse por satisfechos Lo demás es añadidura hombre La casa, el carro, el vehículo La casa Las marcas Esas son añadiduras Pero primero dice Deje de estar gastando En lo que no es pan Gaste en lo que es pan ¿Y por qué Hace un trabajo Que no lo va a saciar? Es que yo siento Que si me dedico A, a narcotraficar No te vas a saciar Te va a andar buscando Todo el mundo La DEA y toda la gente No te va a saciar Es que yo siento Que la señorita ¿sabe? Es que yo siento Que me han ofrecido Mi trabajo ahí en San Salvador Que tremendo Dicen que gano 100 dólares diario 200 y depende si es algo busa la caperuza dicen que gano más y, ¿y que te vas a saciar pues te va a pasar las del pozo ahí llegó el señor a decirle mira loca y ahí está de tomar desagua y marido tras marido tras marido que el que tenés ahorita no es ni el tuyo y que como sabes le digo, parece que sos profeta profeta el día di... oiga ya te conozco Entonces no, no te vas a saciar ¿Qué te vas a saciar? Estar bailando ahí en el No No te vas a saciar ¿Y de qué te va a servir? te vas a empezar a degenerar Porque eso es lo que te ofrece el mundo Lo, lo más fácil ah, No está joven Disfrute su juventud Y aproveche la mamita aprovéchela ¿Y quién se lo está diciendo? Una vieja Que ya fracasó en la vida Pero alguien que sea de acuerdo Jamás te va a decir eso porque vas a terminar como vas a terminar con viejos panzones ¿Eh? todo lleno de de pelo por todos lados ¿Eh? todos se bozos ni se bañan ya y te van a hacer cosas que te van a denigrar a eso te quiere llevar el diablo mejor deleítate en el Señor compra pan y escucha esto y trabaja en algo que te pueda saciar Que demás no te vas a saciar No te vas a saciar Te lo aseguro No te va a saciar No te va a saciar Ahora dice la escritura En Isaías 66, 11 mira, mira lo que dice Para que maméis Y os saciéis De los pechos de sus Consolaciones Porque ustedes Donde tienen que aferrarse es De la consolación del Señor Ahí sí mira agárrese bien Y bebáis Y bebáis los deleites y los deleites con el resplandor de su gloria eso tiene que deleitarse oigan y aprovechando el comercial está bien ya aprovechando esto oigan esto ya está bien yo le voy a invitar a todo el liderazgo que está aquí no sé por qué no se pudo hacer a las 8 por alguna razón el tiempo no sé Dios no lo permitió pero voy a dar un, una clave usted tiene problemas de falta de felicidad de la angustia situaciones difíciles que no entiende oiga quiero usted aprender a vivir tranquilo aunque esté aunque alguien esté para morirse pero vivir tranquilo yo le voy a pedir que tres días por lo menos vaya a comprar una papaya si sí, grande pero vaya a comprar una papaya hoy después y ese va a ser su desayuno papaya licuada con agua a mediodía llévese una papaya al trabajo y coma papaya en la, a mediodía coma papaya y en la noche y en la tarde coma papaya y hágalo por favor por tres días no coma nada no se va a des descompensar yo se lo aseguro las propiedades de la papaya no le van a permitir que se descompense tiene azúcar tiene de todo y tiene las calorías necesarias tranquilo y tome mucha agua va a ser un ayuno de tres días yo le aseguro que después de ese ayuno de tres días usted va a sentirse tan fuerte que es que tengo problemas de carácter porque a mi nadie me soporta hartate papaya hermana haceme el favor de hartarte papaya de gracia o sea ya gente que hoy hoy recomiendo papaya <ríe> en otras palabras pues es un buen ayuno de tres días ¿me entiendes? tres días no lo va a descompensar por favor y tome mucha agua ore hermano ore ore por favor usted no sabe lo que Dios está haciendo en esta iglesia a través del ayuno es yo estoy aquí pero su presencia es tan fuerte aquí que no quisieran ni estar predicando sino que adorando porque tenemos que predicar porque ni modo, hay que enseñarle algo más se aprenden los discipulados pero aquí pues sabemos que venimos a la iglesia por amor a los amigos que no conocen al Señor y para encontrar una palabra de Dios para la semana pero escuche Más que eso Busca al Señor Tiene alguna necesidad de trabajo Ayune, ayune La mejor arma que hay Para el cristiano es el ayuno Ayune Después cuando le empieza a dar gusto a eso Vamos a hacernos un ayuno de 21 días Solo con vegetales y papaya Oiga, pero yo le aseguro que esta iglesia Va a ir a otro nivel espiritual Oiga, y su vida va a ir a otro nivel Ayune, ore, clame cualquier necesidad no venga a mí es que es que yo siento que la miguis me dejó que se vaya al infierno la miguis hay mujeres tan al más es que mi amiga yo tengo amigos yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder chatear yo quiero tener ocho sé si es que así hombre o sea cálmese o sea loco no loca Yo he entendido algo hermanos Y lo he entendido ya No sé, yo no puedo decir Que me estoy volviendo viejo Porque no me siento viejo Tengo 39 años pues Pero Pero a mí a saber Que me está pasándome Pero una cosa que he entendido es Que yo a nadie voy Yo solo al Señor Jesús Y me estoy acercando A su presencia Usted no se imagina Las respuestas Que he recibido De parte de él Y usted por qué no pues Y que acaso Tenemos algo diferente Usted yo no La misma sangre nos limpió El mismo Cristo Es nuestro mismo Cristo Señor Sí el mismo Espíritu Santo está con nosotros ¿sabía eso? y es nuestro mismo Padre Celestial que está en los cielos pero está también en mi corazón y en mi casa y lo amo con todo mi corazón a mi Padre y Él es mi sustento mi fortaleza mi pronto auxilio de las tribulaciones de quien temeré caerán mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán no llegarán no llegarán pero la palabra es ahí hey aliméntate de mí dice amamántame con, con, amamántate con mi consolación vaya eso es lo que te tiene que consolar el Señor Allá anda buscando gente que y mire usted no me puede oír usted es que a mí nadie me escucha ayúden papaya papaya papaya tres días es que yo siento que me siento sola con mi soledad sola con mis pensamientos papá a tres días la mujer no quiere cambiar papá a tres días ayúne viejo por la mujer o por los dios se la puede cambiar Entonces qué significa esto pues deleítate en el señor y él y él y él Más fuerte, deleítate en el Señor y él Más fuerte, deleítate en el Señor y él Te concederá las peticiones de tu corazón, iglesia judá. En él está la vida. En él estás completo. Póngase de ver si te cree eso y deleítese. Y levante sus manos, aleluya, dígalo por favor, pero crea lo que no sea mala gente. Por favor. No se deleite en el mal ajeno. Ame a la gente. Ame. Sea un hombre y una mujer de Dios. No envidie. No envidie a nadie. Ame a la gente. Ame al Señor. Aliméntese. Aliméntese de su consolación. Aleluya. Hay la gloria cayendo aquí. Vamos, vamos, vamos, ¿dónde está? La iglesia que adora sus manos, solo levante sus manos por favor al Señor Iglesia que vienes a las 11 de la mañana te voy a pedir un favor si estás aquí esta mañana y has entendido dos cosas por favor que tu corazón no sea malo si quieres vivir y evitar la felicidad no te deleites en el mal ajeno Iglesia por favor ama a la gente A los que te hacen bien y a los que te hacen mal, ámalos. No seas mala gente. Y, ve, y verás la felicidad. Deleítate en, en el Señor, habita en tierra como extranjero y peregrino. No es no te aferres a las cosas de este mundo. Y verás, verás, verás como Él te saca adelante. Y si necesitas consolación, no busques a los hombres, iglesia. Por favor, por favor, respetá. Amamántate de su consolación. Amamántate de su consolación. Bebe del resplandor de su gloria esta mañana. Vamos, en ese en ese espíritu quiero que adores al Señor.